Libertad de expresión. Libertad de expresión. Radio, radio Argentina. Argentina. AM 570. 570. La radio. La radio. Febrero en Radio Argentina. Un mes de cambios importantes nuevos programas nuevos horarios nueva música encaramos un 2017 con todo renovamos nuestra música con una programación folclórica y nacional para reafirmar que argentina es nuestro país y nuestras radios nuestra radio Radio argentina am 570 se renueva y contamos con vos y contamos con vos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 Un año atrás, en primera edición, y la vuelta vuelo, tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibia que fui. No cualquiera puede decir que estuve una temporada con la gran más que nada nada con los solantinos puros. Todas las voces en Uno Contra Uno Radio. Oh, Dios, oh, Dios, Muy contento con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 1 contra uno Radio. Arrancamos el último de la semana con el resumen habitual de los días viernes en una semana muy fructífera en cuanto a notas. ...y con la novedad de la renuncia de Gustavo Miravet... ...en la noche de ayer después de la derrota... ...frente a Gibrancia de Comodoro por parte de Atenas... ...arrancamos con el Cepo Ginobili... ...y este momento de Bahía Basket... ...todos los equipos tienen partidos buenos y malos... Eh, ...lo importante es que uno intente jugar como uno quiere... y sí, ...siempre jugar contra los mejores en una buena medida... Eh, ...uno se, se mide realmente contra los, los mejores equipos... ...jamás nombramos la Liga de las Américas hasta el momento... No se nombró eh, Es una competencia que, que tenemos En 10, 15 días y, y hoy tenemos que estar enfocados en otra cosa No en eso eh, sí. María Baste como organización No está buscando jugadores en el extranjero ni, ni buscando jugadores Para su equipo profesional Lo que nosotros queremos, queremos crear Como organización es un lugar apto Para desarrollo de jugadores Y traer jugadores de afuera Es una posibilidad que se está dando ahora Y es simplemente dar competencia A los jugadores jóvenes que tenemos Nosotros no queremos tener jugadores que se aseguren un lugar, que se lo ganen todos los días y la competencia, lo que buscamos nosotros, es ideal. Eh, no es que buscamos extranjeros para paliar algo económico, sino porque es algo a largo plazo y es parte de nuestra de nuestros objetivos en el desarrollo de jugadores jóvenes. De Cepo Girobel y Vagnas el nuevo técnico de Chávez de Paraná, a pocas horas de haber tomado el equipo que había dejado Daniel Maffei, Con su asistente, Ignacio Titi Barzalti, nos contaba lo siguiente. Me encontré con un grupo de jugadores eh, unidos que eh, ha sufrido durante la temporada y que eh, aún así se lo ve juntos. Y eso es eh, importante y es una de las cosas que, que tomé en cuenta para, para venir a, a Echabu. Voy a confiar en los jugadores que me toque compartir equipo y bueno, a medida que vayan pasando los entrenamientos y los partidos tratar de ir jugando un poquito mejor cada día por ahora eh, pienso que los jugadores de Chau eh, eh, están bien todos eh, con respecto a los jugadores que están eh, lesionados eh, hay que esperar su evolución pienso que lo primero es que digamos que tiene que suceder es que yo me adapte al equipo y no el equipo a mí y a medida que vayan pasando los días eh, tratar de darles Eh, a los jugadores el, mi idea de juego o el concepto La palabra de Iván es nudo. de un entrenador a otro entrenador nos vamos a Ariel Rearte en Córdoba fue el momento de Instituto de la Liga Nacional peleando las primeras colocaciones en la conferencia norte y esto nos decía Ariel Creo que el equipo se hizo más largo la, la rotación de, de nueve jugadores es, ya es muy distinta los minutos se, se dosifican mucho más y bueno creo que eso va directamente ligado al, a elevar los rendimientos individuales, que es lo que ha impactado por ahí más fuerte, creo yo, en el, en el rendimiento colectivo. Mirá, yo, yo creo que el presente del equipo es bueno, de, no por la posición que ocupa, sino por, por la energía que hay en el equipo, por por esto de, de poder encadenar rendimientos parejos durante muchas noches seguidas, Creo que más allá del lugar en la tabla que, que en el que, que ocupemos hoy o dentro de cinco partidos, eh, no nos podemos apartar del, del objetivo nuestro como equipo, que es tratar de, de meternos en la, la post-temporada, clasificar a los playoffs Pasamos por el pando porque arranca el tercer cuadrangular de la Liga de las Américas. Ahí estuvo Santiago Ortega y habló con el boricua que el Guillermo Díaz, el escolta del equipo de Julio Lamas, nos cuenta lo siguiente... Bueno, sí, con, con muchas con muchas ganas de volver a jugar este nada estoy me siento mejor este la evaluación va a ser cuando comienence los partidos a ver cómo si, si sigue la molestia o no pero nada hasta el momento me siento bien y contento que, que ya estoy a punto de comenzar bueno sí, son un equipo bien competitivo este, con buenos jugadores igual que tienen eh, hebraica y, y el equipo de venezuela que son equipos competitivos con grandes jugadores y yo pienso que esta fase va a ser eh, extremadamente competitiva y así que pero tenemos que continuar con nuestro baloncesto y pienso que vamos a, estar en, vamos a salir bien De Guillermo Díaz a García Morales alguien que conoce muy bien la Argentina alguien que ha jugado acá en el torneo Nacional de Ascenso en la Liga Nacional que ha enfrentado muchas veces a los jugadores uruguayos eh, a los jugadores argentinos ¿Y qué ha compartido equipo con Matías Calfari, por ejemplo? Hablamos de García Morales, que hablaba con Santiago Ortega. Pensamos que por ahí, sin equipo brasileño, sería un poquito, por lo menos la primera fase, un poquito más accesible, pero bueno, nos tocó una serie durísima. Este, así que, nada, tratar de eh, de hacer el mejor papel posible y, y, y tratar de competir de igual a igual con, con, con equipos que por ahí eh, están bastante por encima de nuestra capacidades, ¿no? Seguramente San Lorenzo es los, los candidatos y nosotros eh, seguramente no, no somos favoritos para avanzar este, esta serie es durísima, como te decía. Sí, sí, no veo por qué no, eh, siempre cuando haya alguna oferta, alguna posibilidad, este Uruguay termina siempre más temprano que acá, entonces por ahí marzo-abril quedo libre y si hay algún equipo que precisa una mano capaz que, capaz que venga. Omar Cantón, el ex jugador de Lanús argentino nombre, jugando en la Unión Atlética en Uruguay, viene de refuerzo para Braica y Maccabi y también con Santiago Ortega si sí, no, eh, Braica tiene un, un gran equipo, la verdad que tiene el mejor jugador uruguayo que Leandro García Morales y, y nada, viene bien armado viene bien en el torneo local, pero como dijiste la, la zona creo que es una de las más complicadas así nada, la idea es eh, encarar duro el primer partido con Capitán sabemos que ganar el primero es muy importante y para después a ir eh bueno, jugar con San Lorenzo, bueno, y terminar de la mejor manera. Eso es la idea que tenemos hoy. No depende de especulaciones, nada. hay que ir y ganar el primer partido, sería lo más importante. José Picurín Ortiz, leyenda, gran jugador dominante en su etapa de selección y también en su etapa de, de, de jugador de la NBA, tremendo jugador, hoy trabajando para Fiba América, también dialogó con nosotros y con Santiago Ortega. Bueno, bien, muy bien. Todo ha ido caminando bien. Entendemos que, que faltan unas cositas, pero, bueno, están ya sobre sobre la mesa y se van a resolver. Yo creo que es el grupo más fuerte que, que he visto y, y, y vamos, va a ser un, un fin de semana bastante fuertecito. Sí, me parece que aquí no hay enemigo pequeño. Yo creo que hay que coger las cosas partido a partido. Este... Y hay que cuidarse bien, porque puede cualquiera se puede dar una sorpresa. Bueno, nosotros simplemente con los cuatro equipasos que van a estar, yo creo que es eh, espectáculo suficiente, ¿verdad? De Picurín Ortiz a Pato Garino, el hombre que hoy está jugando a Lost Spur en la D-League de la NBA, nos contaba el domingo de noche en todo red lo siguiente... Creo que la decisión de, de venir acá a la Bili fue muy correcta por no estaba mi situación Cada vez que recibo un balón siento la presión de que tengo que hacer algo no pasar de ser perseguido para poder poco demostrar que soy capaz Obviamente que la, la expectativa siempre está Ese es el objetivo, llegué a la NBA Y honestamente al principio de la temporada creo que las expectativas están las esperanzas están un poco más altas En mi cabeza hoy por hoy en, en desarrollarme terminar esta temporada lo mejor posible, seguir trabajando en esas debilidades, con una competencia mucho más alta a la que estaba acostumbrado, eh, pero obviamente si llega a caer un, algún llamado, eh, la verdad que sería una, una linda recompensa. Ginoblin, Agnudo, El Rearte, Guillermo Díaz, García Morales, Omar Cantón, José Picurino Ortiz, Pato Garino, todos pasan por los micrófonos de uno contra uno Radio en el mediodía de AM570 en Radio Argentina a través de nuestra web 1contra1web.com. Señores, nos quedamos hasta las 13 con Jessy, con Noe, con Franco, con María y con Santi haciendo el básquet nuestro de cada día. uno contra uno Radio, todo el básquet en el aire. En, en una semana con, con muchas informaciones y muchas no, muchas notas, este algunos de los pasajes de semana en, en este resumen habitual de los días viernes para aquellos que no pudieron escuchar alguna nota, aquellos que estaban un poco más desprevenidos o agarraron el programa hoy y y tenían ganas de escuchar este algún algún comentario o alguna nota. En una semana